benedicamus dominus deo gracias benedicamus dominus deo gracias ojalá mi mano no tiemble ahora que me dispongo a narrar el pasado y a revivir la sensación de desasosiego que oprimía mi corazón mientras penetraste entre aquellos muros aquestes paraules, i de ben segur les més de 600 pàgines que conformen l'obra d'Humberto Eco, El nom de la Rosa, van captivar Paco Menéndez, un dels més prestigiosos programadors de l'època dels 8-bits. Després de la lectura d'aquest llibre, es va disposar a crear un dels jocs més reconeguts de l'estat espanyol de tots els temps, l'abadia del crimen. El joc es va programar en un àmstrat i va portar aproximadament un any de feina. Paco Menéndez va crear la l'abadia del crimen amb l'ajuda de Juan del Can, llavors un arquitecte amb una mínima experiència de programació. Entonces no, no existía un poco estas características que, que, con la ilusión de 3D en este sentido. ¿no? Y eso fue una de, las, una de las cosas que Paco se empeñó en que teníamos que hacerlo, era el tema de las prioridades de que si estás un poco complicado de explicar los personajes pueden estar delante de una pared, pero en un mundo de determinado momento en la, misma, en la misma pantalla pueden coger ir alrededor de, en el espacio y poder en la misma pared que han estado delante en un momento dado pueden estar detrás. Suena un poco uh, estúpido en este momento, pero en, entonces era algo que como el 3D que estamos generando era algo ilusorio, no era realmente no, no estamos realmente en un espacio tridimensional, sino que era totalmente plano. Era bastante complicado de, de buscar la manera y Y llevó a Paco pues muchos quebraderos de cabeza y muchos yendo de aquí para allá buscando la manera de, de, de buscar un programa que lo hiciera una forma sencilla. Además Paco no quería hacerlo de la forma bruta que de, de coger y ir, ir espacio por espacio buscando la manera de... de porque hubiera, hubiera tomado demasiada memoria, ¿no? Claro. Y, y es una cosa que era, entonces era imposible con, con la capacidad que, que tenían sus programas. Entonces Paco, no sé lo que le llevó, pero un buen día me llamó entusiasmado, no grito que lo había conseguido. En aquella època, les eines per dibuixar un joc com la i del crimen eren poques. Juan del Can. Lo que hice es dibujarlo en un, en una, en un papel, a cuadros <risa> que numeraba con números verticales verticalmente eran números y horizontalmente eran letras entonces hacía el dibujo eh, primero luego los rellenaba los cuadrados con colores y luego buscaba los números y, y mano a mano eh, entraba todas las las, las diferentes entradas claro. era pues, un proceso bastante com que no existia nada, nada igual, pues, pues no ets de menos ninguna otra herramienta, no sabías que, que, que podías estar mejor. El joc guarda una estructura molt semblant a la del llebre ja que l'acció ens la trobem dividida en les litúrgies de la l'abadia. En l'aspecte gràfic, el joc no té relació amb la descripció d'Humberto Eco de la l'abadia. Juan del Can. De alguna forma, coincidió que yo estaba estudiando arquitectura en ese momento, por lo que tenía bastante conocimiento de la arquitectura y de la estructura de, de la abadía en alemania italia en españa pues yo cogí un y hice una especie de compendio de, de diferentes planos que me porque en el libro hacen detalles de la abaía pero no, no con suficiente detalle digamos para como para poder crear toda la arquitectura de, de, de las pantallas pues tuve que hacer echar mano de cosas con, con mucho más detalle ¿no? y, y luego poner de mi parte además de alguna forma la abaía la badía en sí Digamos que no respondes 100% clavadilla del, del libro. Maestro. Y la duda, al sol, es enemiga de la fe. Maestro. El joc, una vegada acabat de programar, va ser versionat amb moltes màquines de 8 bits de l'època. Així ens explica Gonzo Suárez, fundador i president de Virago i creador de la saga Comandos incluso tengo que hacer versiones de la abadía, eh, en Opera básicamente una persona hacía un juego y luego a veces coincidía, a veces no, el resto lo hacíamos la versión un montón de versiones, ¿no? porque como tenía que salir en un, en un plazo corto todas las versiones lo más lo más rápidamente posible, entonces se eh, hacían ya muy, muy rápido, en 15 días, 20 días hacían una versión, sea de PCW, de PC, de MSX y la persona que hacía el juego principal hacía una, hacía el original, que si bien era más costoso, eh, era una versión. Al moment de sortir al mercat, l'abadia del crimen li va costar arribar al lloc que es mereixien vendes. Gonzo Suárez. Ahora hay un juego es, un, es una macroproducción impresionante, ¿no? Entonces era simplemente pues el trabajo de unas X personas seis meses. Pero sí, se vio, se vio claramente que era especial y cuando lo ibas a presentar tenía una solamente una tara y el hecho de que de que la gente lo reconocía como los juegos de Ultimates que Ultimates hacían juegos como de isométrica, muy buenos por cierto, pero eh, no tenía la profundidad que tenía la abadía. Pero la, la paradoja era que cuando ibas a presentarlos eh, tenían una, una cierta similitud y esa confusión creo que le perjudicó a la abadía. Claramente un juego para mí de los, por lo menos de los más ricos o el más rico que se ha hecho en esa época. Tenia una magia que, que a, a, a todos los que jugamos eh, nos marcó, o sea, yo al principio yo creía que era yo solo, pero cuando empecé a ver tanta gente que me escribía y decía cosas muy parecidas lo que yo había vivido, sabía que, es que fue tenía un magnetismo que era diferente, vamos, no, no se sabe si por lo gráfico, por... pero bueno, era en general, era algo diferente. Aquest comentari el feia Antonio Giner, una de las primeras personas que treballa en un remake de la l'abadia del crimen per PC. Tenía un ordenador viejo, no tenía uno nuevo, no sabía muy bien qué hacer con él y yo quería desensamblar el juego, ver como funcionaba y poco a poco pues me fue ocurriendo que igual le podia añadir color i ese tipo de cosas. Vamos, así surgió. La mort l'any 1999 de Paco Menéndez ha potenciat encara més la seva obra, i sobretot la seva personalitat, que no va passar desapercebuda per ningú. Antonio Giner, Gonzo Suárez i Juan del Can ens parlen de Paco Menéndez com a persona mirando el código de un programador puede incluso llegar a ver su personalidad o sea, no, no es ninguna tontería se puede saber mucho ¿no? acerca de un programador y la verdad es que como yo hablo con una gente que lo que lo y bueno los comentarios este que, tipo era un genio vamos no no hay otra otra otra forma de escribirlo o sea tenía unas soluciones para, para los problemas que no que, que se salen de, de lo normal que lo que no era era era, era habitual encontrarse con, con una personalidad de ese tipo eh, era hombre con una persona con, con un carácter que dice que puede defender sus convicciones con mucha fuerza enormemente inteligente y, y, y sobre todo sobre todo con unas ganas de crear algo innovador, de hecho hizo varios elementos innovadores, no solo en los juegos sino cuando decidió ganar dinero, también se hizo un programita para hacer los circuitos electrónicos que le dio su dinerito o sea, era una persona que quería hacer algo que no hubiese hecho, no hubiese sido visto nunca, no y de hecho eso creo que terminó con su carrera en los videojuegos porque cuando terminó la valla del crimen a entender, lo que le dio la sensación es que no iba a volver a hacer otra cosa parecida y, y, y decidió retirar durante unos años fuera del mundo del videojuego, ¿no? Luego aparte de eso contó con un gran talento Un gran talento de programación, un gran talento, una gran inteligencia Para resolver situaciones Pero el, el foco principal es Voy a hacer algo único y además lo hizo Y lo hice. y en el caso de la valla del Climen, solo es un ejemplo De las múltiples cosas que hizo eh, porque, porque el Fred, por mucho que queramos Fue pionero cuando era un chaval, era un niño Y, y que, que creó un juego pionero Y decir Fred fue un juego que rompió claramente eh, Barreras Y luego lo que hacía la valla fue, fue la culminación de, de una voluntad increíble De hacer algo nuevo, único, que no existía la fecha, así que vamos, ya quisiéramos tenerlo hoy hoy por hoy. Tardamos un, un año en hacerlo y el, el tiempo que estemos juntos haciendo haciéndolo fue fantástico la verdad, yo es que nunca he colaborado tan bien, ni antes ni después con nadie, como con Paco, fue... Sobre todo yo creo que es por el entusiasmo que tenía el tío es que tenía esta se le ponía los ojos así de se of los ojos de, de entusiasmo de estar de, de tener las manos algo que nunca se había hecho antes y de repente te cogías la por formar parte de ese entusiasmo y no podías no podías negarlo y en, en cuestión de genio pues es que yo pues no sé yo no, no soy no me acerco a, a, a, a la, la genialidad de pago un sentido de intelecto y de reciprocidad de, de pensar y analítica lo ¿no? que tenía el, el, el tío yo soy mucho más part, la, la parte artística i ¿no? de programació, per exemple, jo que sabia, que un de programació sabia, i le veia treballar i dirà es que com estava com molts anys. La Vadia del Crimen resumeix perfectament l'època daurada del software de l'Estat espanyol. Paco Menéndez tenia 23 anys quan va acabar la del Crimen. Al cap de poc acabaria els seus estudis de telecomunicacions fent la mili i investigaria en la branca de la intel·ligència artificial. Va deixar un gran record de la seva feina i de la seva personalitat a tothom que el va conèixer. ...Juan del Can. Cuando estoy bajo y tengo que poner... ...yo me, me dedico a hacer cosas así... que tengo que presentar concursos, ideas, etcétera... ...intento una forma... ...y estoy a lo mejor seco... ...que no tengo nada así que... que ...me parece que no tengo nada que, que aportar... ...intento volver a ese momento... En ...que en los años en que Fabio nos sentamos ...y me contaba sus, sus, sus proyectos, etcétera... ...y puedo volver a ese sitio, ¿no?... De, Esa, la cap yo creo que lo, lo que más me ha afectado en el buen aspecto es el tema de, de, de su capacidad de entusiasmo ¿no? digamos que siempre lo he ocía así ¿no? con esa, esa especie de, de ojo grandes ¿no? brillantes ¿no? y, y que te miraba y, y, y te contagiaba ¿no? el entusiasmo